Buen día, Pablo, y buen día a toda la audiencia de Radio Fernández. Eh, Claudio, bueno, año movido para la cooperativa de Macachín. Eh, ha inaugurado la televisión por cable este año y ahora hay un ambicioso proyecto para generar energía por biomasa y biofirtilizantes eh, ahí en, en la localidad. mira de alguna manera, Pablo, eh, ambos proyectos tienen que ver con la perseverancia, porque... Lo de la televisión arrancó en 2007 y obtuvimos la licencia el 7 de octubre del año pasado recién, mm. 15 años después y lo de la biomasa estamos trabajándolo desde el año 2011 o sea que llevamos casi 11 años eh, trabajando este tema estudiándolo, analizándolo queriéndolo desarrollar y la verdad que siempre hemos tropezado con dificultades fundamentalmente de carácter económico, ahora se nos abre una posibilidad interesante, a partir de, de este premio que hemos recibido, este reconocimiento, que hasta hoy es simbólico, pero que a medida que vayamos haciendo desarrollos y contrasertificaciones de obra tendremos los desembolsos pertinentes. No es el total de la inversión que tenemos que desarrollar, es un porcentaje, pero eh, es un porcentaje importante del, del proyecto. Hace falta todavía que eh, obtengamos un 30% del resto del proyecto que tenemos que obtener algún tipo de financiación para poder completar el desarrollo de la obra. Estas inversiones, tanto de la televisión como este proyecto de generación de energía por biomasa, se habla de dólares siempre, lamentablemente el peso nuestro vale cada vez menos con la inflación que tenemos y hay que pensar en dólares para invertir y hay una suma cercana que le va a acercar el Ministerio de Desarrollo Territorial de casi 2 millones de dólares. Eh, en realidad cuando resultamos adjudicatarios hace 20 días un mes atrás aproximadamente nos informaron de esto sí. era en pesos, el Ajá. equivalente en aquel momento a 1.850.000 dólares Banco Nación que como vos y toda la audiencia sabe, día a día a pesito a pesito se nos va achicando claro. pero sí. bueno eh, es la realidad del país ¿no? Mm. Vos sabés que, Pablo, eh, yo tengo 53 años y marcó mi adolescencia la Guerra de Malvinas. Sí. Justo este año estamos cumpliendo 40 años, ¿no? Sí. Y ahora se rememoran un montón de historias de heroicas, de pilotos, de soldados, de marinos, que lucharon muy en inferioridad de condiciones... Eh, frente a un adversario muchísimo más calificado desde el punto de vista de su entrenamiento y de su armamento, probablemente, ¿no? Sí. Pero nuestros eh, compatriotas hicieron la diferencia con la actitud, con la valentía, con la creatividad, con el ingenio. Y creo que nosotros hoy estamos ante una situación que es muy adversa para cada uno de nosotros, la situación país, la situación mundo. Entonces tenemos que tomar como modelos a esos pilotos, a esos a esos ingeniosos y creativos este argentinos que 40 años atrás muy en inferioridad de condiciones en su realidad subieron sobre supieron sobreponerse y lograr el reconocimiento del mundo porque salvo en Argentina, en todo el mundo, miran con miraron, ahora quizás estamos tomando más conciencia, pero se miró con asombro lo que habíamos hecho. Y un poco eso creo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Mm. Sobreponemos, pelearla, eh, usar la creatividad, el ingenio, no arredramos ante las dificultades, el miedo, la inseguridad es natural en este tipo de proyectos grandes, pero tenemos que ponerle actitud porque si no, nos comen letargo. Claro. Eh, Claudio, con esto con esta novedad de hace 20 días aproximadamente, eh, ¿qué falta para que arranque el proyecto? ¿En qué etapa está? A ver, eh, contanos algún detalle. Sí, estamos en este momento presentándole a Desarrollo Territorial el plan de inversiones uh -huh. y en tiempo muy breve comenzaremos a desarrollar, por supuesto, el, el, el, el nivel 1, que es la sistematización del terreno, el acercamiento y demás para el inicio de, de los trabajos. Claro. Eh, y, y la audiencia que está escuchando y, y, y escucha eh, generación de energía por biomasa y biofertilizantes, eh, ¿qué nos podés contar o, o traducir? ¿Qué significa esto? Eh, ¿Van a generar energía? ¿Cuánta? Eh, ¿Cómo? Bueno, mira Eh, se trata de desarrollar artificialmente algo así como la panza de una vaca, eh, en la cual nosotros vamos introduciendo de manera permanente eh, desechos de carácter orgánico, ya sea urbano, ya sea de industria, ya sea de tambos, de feedlot, ya sea pasto picado de campos, de banquinas, de lo que fuere, ¿no? Mm. Y eso durante un periodo de tiempo fermenta dentro de ese biodigestor y emite, por un lado, un gas con el que se genera energía eléctrica y energía térmica y, por otro lado, un biofertilizante que es muy superior a usar propiamente el abono que solemos usar en, en distintos lugares provenientes de los animales, porque es un, un fertilizante mucho más completo y es biofertilizante, es decir, que tiene una sustentabilidad ambiental mucho mayor que la de los fertilizantes químicos. Uh -huh. Es un negocio complejo, no es eh, para nada fácil, pero es eh, muy virtuoso desde el punto de vista que nos permite generar energía las 24 horas del día, eh, tener una oferta firme los 365 días del año, salvo alguna parada técnica, por supuesto, ¿no? Sí. Y nos permite también eh, darle una, no solo generar unos 6 puestos de trabajo directo de manera permanente, sino también muchos puestos de trabajo indirecto mano de obra y demás la región, y mucha soberanía económica, porque en las comunidades del interior, como pasa también en el concierto de las provincias, los recursos, como en un embudo, se van para las grandes capitales, y bueno, sería una forma de que nosotros también evitásemos parcialmente la ida de recursos en busca de fertilizantes químicos o de, de energía, porque es dinero que nos quedaría aquí, ¿no? Y... Eh, como te decía, eh, ahí nosotros también estamos estudiando la, la energía solar y tenemos la idea de poner paneles, pero bueno, todo eso es mucho más sencillo, pero no tiene las virtudes que tiene este modelo de, de generación, ¿no? Sí. Y a su vez es una solución ambiental, porque vos te encontrás en cualquier comunidad que hay un volumen muy importante de residuos orgánicos que en muchos lugares no tiene destino. Eh, entonces eh, es una interesante oportunidad de utilizarlos para la, la generación de, de energía y la conversión de los mismos en biofertilizantes claro. eh, Claudio eh, eh, una vez que el proyecto se concrete eh, ¿qué cantidad de energía eh, la planta produciría? ¿para qué alcanzaría? Eh... mira si Dios quiere podemos terminarlo sí. eh, planta estaría generando 15 megas eh, para que vos dimensiones aproximadamente si sí. es el consumo de la localidad de macachi ah. eh, la idea es que esa sea la hipótesis de mínima y ¿no? ahí ir por más claro. pero bueno vamos paso a paso mm. eh, por ahora vamos a tratar de desarrollar esto a esta escala eh, hacer nuestra curva de experiencia Agradecemos por supuesto a, al gobierno de La Pampa y a través de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales de la provincia en las personas del licenciado Fabián Bruna y la doctora Jimena Iglesias han trabajado mucho en ayudarnos en la cuestión administrativa de, de la presentación en este concurso. Concursamos entre 700 proyectos que se presentaron de toda la Argentina y salimos novenos con lo cual, de alguna manera, nos habla de las virtudes, de, de la idea que, que acercamos, teniendo en cuenta también que el jurado estaba integrado por bancos y universidades y personalidades del ambiente empresarial. no Acá no, no hubo la, la posibilidad de jugar políticamente en todo esto, es un criterio estrictamente técnico. Eh, así que también no, no, nos pone, digamos contentos porque de alguna manera legitima más la idea. ¿no? claro eh, Claudio, eh, el predio ya lo tienen ustedes, eh, para los que no conocemos la localidad, eh, así al detalle, eh, ¿dónde se ubicaría? ¿Está lejos, cerca del casco urbano? Está al norte de Macachín, sobre mm. la ruta provincial número uno, sí. en un cruce de líneas, y con una ubicación estratégica muy interesante para la generación de, de cualquier tipo de energía, una superficie que ronda las 90 hectáreas mm. así que este, las condiciones desde ese punto de vista están muy bien dadas bien, bien Claudio eh, del proyecto de Teodio Masan, eh, no sé si querías agregar algo y te quiero consultar eh, de la televisión por cable, cómo, cómo va el, el canal funcionando bueno, mira eh, nosotros estamos muy conformes mm. porque Le estamos dando una, una alternativa a la empresa privada que viene dando, hay una empresa privada que viene dando el servicio de, de internet y televisión en nuestra localidad sí. y hoy la gente tiene una nueva alternativa sí. que es lo de la cooperativa con el adicamento de que tenemos pack mínimo, eh, social le llamamos nosotros para aquellas personas que, que quieran este, un PAC Un, un contenido más económico, y a su vez también tenemos eh, lo propio para el campo. Nosotros hoy estamos llegando vía internet al campo con nuestra plataforma, ¿no? Uh -huh. Y tenemos también para el empresario rural un paquete, y tenemos un paquete para el, el, el peón rural, por decirlo de alguna manera, que vive en el campo y que hoy por hoy la única opción que tiene es una opción privada, internacional muy conocida sí. y que nosotros a, aparte de llegar con internet estamos llegando con televisión ¿no? uh -huh. eh, a su vez eh, la persona de acuerdo a, a sus gustos está en condiciones de requerir eh, contenidos premium contenidos especiales y demás que va enriqueciendo la el consumo que tiene no pero la idea es tratar de horizontalizar la llegada de la televisión a la mayor cantidad de enmacachinense posible, como también te cuento que estamos haciendo un tendido de fibra óptica en absolutamente todos los rincones de la localidad, nosotros ya teníamos 64 manzanas cableadas y ahora este, estamos haciendo un desarrollo para llegar a todos los rincones con fibra con lo cual mejoraríamos sustancialmente la calidad de nuestra transmisión. ¿no? Claro. Eh, y mmm, lleva más o menos un mes aproximadamente desde que lanzaron exacto, el, el servicio. Eh, ¿Cuántos vos, eh, ya tienen este asociados eh, en la televisión? Eh, mira en este momento no sé cuántos mm. conectados hay, pero hay alrededor de 700 solicitudes. Ah, mirá. Importante. Sí, para nosotros que somos una comunidad de 6000 habitantes, 7000, sí, eh, sí, casi la mitad. Casi la mitad por la perspectiva que se nos genera, ¿no? Uh -huh. Así que estamos muy muy conformes, incluso llegamos a armar una cuadrilla adicional de personas para eh, poder darle más agilidad a la conectividad y un más rápido. Y realmente estamos cosechando también de los eh, conectados, eh, conformidad con el desempeño de nuestro personal, ¿no? Eh, la amabilidad y, y la paciencia, porque es una es una oferta diferente a la que está acostumbrado el, el ciudadano común, ¿no? Eh. Eh, bien, Claudio, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir de algún tema, sino muchísimas gracias como siempre por estos minutos acá con la radio Ajá. Germes. Bueno, eh, agradecerles a, a ustedes que se ocupen de, de lo que ocurre en el interior de la provincia. Eh, mi pueblo, el pueblo donde yo nací, donde me gustaría morir, es un pueblo que tiene mucho para, para mostrar y para dar, es un pueblo muy dinámico. Y muchísimas gracias por ocuparse de, de en qué estamos trabajando los macachineses.